Guayabos, si una mujer no quiere bastante y de pronto cambia su corazón Pasamos la noche y el día solo meditando Porque sucede constantemente en el amor Pretendemos de ser queridos, ser victoriosos en todas las cosas Tomarlo ajeno, pero lo nuestro que se respete Que no se tiene y si es escondido Que alguno trata de tomar de aquello Nos ofendemos ligeramente su mujer le cometa cosas de la ajena porque justo que te la debe llega el momento de pagarla Thank <laughs> you. La mujer ajena siempre bonita pero la nuestra si no la miran lo hallamos mal La injusticia existe en la vida pero es muy justo que con la vara con que medimos nos medirán. El que pega también le pegan y es muy justo que aquel que roba también lo roben Que perdona que lo perdona porque es la ley que vino del cielo para los hombres Su mujer le cometa cosas de la ajena, que justo que el te la debe llega el momento en pagar la deuda.